Buenos días, buenos días, ¿qué tal? Saludamos a todas y a todos los que nos escuchan en América Latina, el Caribe y el Mundo. Es la primera emisión de Aler Contacto Sur de este martes. Estamos a 24 de julio del año 2018. Desde Caracas, Venezuela, les acompaña Héctor Escandel para presentar las noticias más destacadas de nuestra América y el mundo. De inmediato vamos con los titulares de esta emisión. Atención porque en la Argentina, en la Argentina, el presidente Mauricio Macri pone a las Fuerzas Armadas a actuar en la seguridad interior. En Venezuela se cumplen 29 días de manifestaciones de los trabajadores y trabajadoras de la salud. En Ecuador ratificaron privativa de libertad en contra del expresidente Rafael Correa. Vamos a comenzar el informativo de este martes en la Argentina, Pepe Frutos está en vivo y en directo, está en vivo y en directo para informarnos lo que está ocurriendo con el presidente de la nación, Mauricio Macri, que autorizó a las Fuerzas Armadas a actuar en el orden público, el informe a esta hora en vivo y en directo. Pepe, adelante, muy buen día. Hola Héctor, buen día, buenos días América Latina, así es, el presidente Mauricio Macri pondrá a las Fuerzas Armadas a realizar tareas de seguridad interior, lo hace por decreto y pasando por encima de un consenso de años de los partidos políticos, de la democracia, y también en contra de lo que dice la Ley de Defensa Nacional, que establece que las Fuerzas Armadas solo pueden intervenir en caso de agresiones de otros estados. Pero claro, influenciado por su alineamiento con Estados Unidos, el gobierno de Macri utiliza la excusa de que hay amenazas externas que no necesariamente provienen de otros estados, como por ejemplo el narcotráfico o el terrorismo. Los argentinos vivimos en una zona de paz, de paz y estabilidad. Pero somos parte de ese mundo complejo donde las amenazas, los riesgos y los desafíos que afectan a los estados requieren una coordinación y una articulación eficiente. Es importante que puedan colaborar con la seguridad interior, El temor principal es que esto permita que se use a las Fuerzas Armadas ante la creciente conflictividad social que está provocando la política económica del gobierno. Muchos sectores han expresado su rechazo, organismos de derechos humanos, dirigentes de oposición. Vamos a escuchar a la secret a la secretaria de la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados, Mónica Macha. Involucrar a las Fuerzas Armadas en términos de seguridad interior en sí mismo es Eh, desde el Gamos, poner en riesgo el Pacto de la Democracia, ¿no? Es el pacto que se construyó con todos los espacios políticos, con sus diferencias y demás, por un pacto que implica, bueno, que las Fuerzas Armadas no pueden estar incluidas en estos temas. Si a eso le sumamos el contexto económico, el contexto político, eh, lo vemos con mucha preocupación. Pero también expresó su rechazo el dirigente Ricardo Alfonsín, hijo del expresidente de la nación, Raúl Alfonsín, del Partido Radical, el partido más antiguo del país, una fuerza política que integra la actual alianza de gobierno. Discutámoslo en el Congreso, es un tema delicado, es un tema muy sensible, requiere de la opinión de todos, hay que escuchar todas las campanas, requiere la opinión de los especialistas, no, come, no, no nos apresuremos, no tomemos decisiones de las cuales después nos arrepentimos, ya muchas veces nos ha pasado esto en Argentina, Tratemos de que eh, la decisión eh, que tomemos esté precedida por un análisis eh, riguroso eh, de las cuestiones que están en juego. Mientras tanto, los organismos de derechos humanos ya anunciaron una movilización para este jueves a las 5 de la tarde hacia el Ministerio de Defensa en Buenos Aires con la consigna Fuerzas Armadas Represivas Nunca Más en Argentina. Es la información desde Farco. Volvemos con ustedes. momento de ir hasta Venezuela está en vivo y en directo nuestro compañero José Blanco desde Radio Fe y Alegría Caracas porque los enfermeros y las enfermeras han dejado de trabajar. Hacen reclamos al gobierno en los últimos días. José, buen día, por favor, infórmale al mundo qué es lo que ocurre. Adelante. Saludos para América Latina y el Caribe desde Venezuela, Caracas. Uno de los importantes gremios de la salud como es el sector de enfermeras y enfermeros cumple un mes de paralización de sus actividades. La razón obedece a la solicitud de mejoras salariales y dotación de medicina e insumos médicos así como material de higiene para los centros de salud y de esta manera poder brindar el mejor servicio a los pacientes que requieren de atención. La licenciada Ana Rosario Contreras quien es presidenta del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Caracas, realizó un llamado El presidente de la República, Nicolás Maduro, para que le dé respuesta a la solicitud que hace este sector. El gobierno cambiara era la política salarial. Yo creo que el presidente debe cumplir lo que dice la Constitución a la hora de crear un salario mínimo, porque cuando se habla de salario mínimo en el mundo, es aquel... Mundo pago por una remuneración, un trabajo y que, es que le permite efectivamente a los trabajadores vivir con calidad de vida hoy los venezolanos podemos decir con mucha responsabilidad que 3 millones de bolívares que es el salario mínimo en Venezuela no nos alcanza ni siquiera para adquirir una lata de una lata salario entonces nuestro sentido este llamado Presidente la República que es el artículo 99 de la Constitución y también este pedirle que necesitamos dotación de insumos y medicamentos ya los trabajadores del salud muy especialmente el gremio que yo represento no queremos ver morir más nuestros pacientes no queremos ver más un paciente angustiado que tiene que hacerse un examen de laboratorio o tiene que comprar el medicamento afuera a unos costos tan elevados y esto violenta a aquel, aquel mandato de gratuidad deficiencia de establece la, la, la constitución y que por supuesto está en la ley de en la ley de salud. la licenciada enfatizó que se mantienen en paro hasta conseguir la respuesta positiva del ejecutivo nacional esta paralización de actividades ya cuenta con el apoyo de enfermeras y enfermeros ubicado en 19 estados del país hasta aquí la información desde caracas venezuela para contacto sur le reportó josé blanco De Venezuela, vamos a esta hora hasta Ecuador porque hayan ratificado la privativa de libertad en contra del expresidente de la República, Rafael Correa. Desde Corape, recibimos el siguiente informe. Iniciamos amigos y amigas con los detalles. El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia de forma unánime ratificó la prisión preventiva que pesa sobre el ex presidente Rafael C. en el caso de supuesto secuestro del ex asambleísta Fernando Valda. Así el tribunal negó el pedido de la defensa del ex mandatario donde el abogado Caupolicán Ochoa apeló a tratados internacionales que deberían ser observados y que se debe separar la política de la justicia. Bien, ¿De qué queremos racionar a Correa? De un supuesto secuestro en el cual nunca participó por haberse enfrentado a la Comisión Interamericana. Lamentablemente este proceso legal no está siendo traslúcido desde el punto de vista jurídico, sino también están presentes estos ingredientes políticos que movilan, que empañan, que no nos permiten ver la razón jurídica porque prima más la subjetividad de orden político. Sin embargo, el fiscal general Paúl Pérez pidió al Tribunal Penal que confirme la prisión preventiva para el ex presidente, dado que no se ha presentado a las diligencias dispuestas, es decir, acudir periódicamente a la Corte de Justicia en el Ecuador. Además, el ex asambleísta Fernando Valda criticó a la defensa del ex mandatario por citar a tratados y organismos internacionales. Es irónico ver como el abogado de Rafael Correa, Caupolicán Ochoa, defiende a su procesado leyendo lleva como argumento los fallos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Recordemos que Rafael Correa dijo muchas veces que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos era el tacho de basura de la oposición. En este caso, el asambleísta por la Revolución Ciudadana Franklin Samaniego señaló que las críticas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fueron específicas y que este es otro caso. En este momento eh, están los derechos de las personas, en el caso del presidente, del -presidente de la República, eh, y no solo de él, sino a nivel de la región. Este tema no solo es del Ecuador. En todo caso, aspiremos que en virtud de la potencia que tiene la CIDH haga un pronunciamiento. Cabe recordar que la jueza Daniela Camacho dictó prisión preventiva ...contra Rafael C., quien tenía que presentarse el 2 de julio en la Corte Nacional en Quito. Sin embargo, acudió al consulado de Ecuador en Bélgica. Y a esta hora vamos hasta México con nuestros compañeros de Boca de Polen, porque allí hacen seguimiento a un caso de un activista, un educador que fue detenido y han denunciado en reiteradas oportunidades la violación a sus derechos fundamentales vamos a recibir el siguiente informe como una forma de retrasar el proceso penal contra el profesor Damián Gallardo fue trasladado desde Oaxaca al ceferezo número 2 de Occidente el penal de Puente Grande en Jalisco acusado de un crimen que no cometió y por el hecho de ser un activista y defensor de los derechos humanos. Así lo explicó su padre, el profesor Gregorio Gallardo. Nuestro hijo fue detenido hace más de cinco años. Él fue egresado de la normal regional de Oaxaca, pues licenciado en educación primaria. Por el hecho de la protesta social pues fue detenido arbitrariamente, ya que estaba en vísperas la implementación de las leyes de reforma educativa. Oaxaca es un bastión eh, revendía podemos decir, de eh, profesores, por el hecho de pertenecer a, pues, a los grupos éticos. Somos varios, zapotecos, vijes, viztecos, juanes, frontales, soques, chatinos, vijua, en este caso, pues, Defiende la educación alternativa, la educación comunitaria, la educación popular y es defensor de derechos humanos también. Para el abogado José Cabrera, el profesor Damián Gallardo es un preso político que ha padecido tortura y aislamiento, además de soportar un proceso viciado, que lo mantiene sin que a la fecha dedique se una sentencia condenatoria definitiva. Dije que el profesor Damián Gallardo es abogado, ¿por qué? Porque gracias a ese amparo, el juez federal emitió una recomendación obligando al director a que cesaran esos tratos indignos. Esto que hizo el profesor Damián Gallardo generó que muchos otros presos fueran beneficiados de todo lo que les estaban haciendo. La consecuencia fue para el profesor, lo confinaran a una área prácticamente de soledad. Esto es inhumano, por consiguiente, esto no puede suceder. Por su parte, la señora Felicitas Martínez, madre del acusado, reiteró que la educación y los valores que ha recibido en su hogar y en la Normal Regional de Oaxaca son las pruebas contundentes de su inocencia. Lo que yo estoy diciendo que mi hijo pues es una persona que nosotros no lo vamos a poder olvidar nunca. ¿Por qué? Porque nuestro hijo es una persona inocente, una persona que nunca nunca cometió ninguna delito, porque lo conocemos nosotros como madre, como padre, quién es nuestro hijo, y quién es cómo lo educamos a nuestro hijo. Yo nunca le eduqué a mi hijo que se robe, o sea, pues lo veo sea ratero, sea asesino, o sea personas malos nunca, nunca, no conocemos eso. Por la red de comunicadores Boca de Polen, Arturo espinoza para Contacto Sur. Al cierre de esta emisión en Contacto Sur tenemos que hacer referencia a lo que ocurre en Nicaragua. Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua, se negó a la petición que hizo la oposición en esta última jornada. Le exigieron la renuncia. El gobierno sandinista mostró una vez más su negativa a renunciar a la presidencia en Nicaragua. mientras Un grupo de manifestantes siguen convocándose a las calles y han dicho que no van a ceder en las protestas a que, hasta que Daniel Ortega abandone la presidencia. Unas 5.000 personas defendieron este lunes cada uno de los bandos enfrentados en dos manifestaciones que totalizaron 10.000 asistentes aproximadamente, según las agencias internacionales que publican a esta hora los detalles de la última jornada de protestas. Daniel Ortega aseguró que adelantar las elecciones en el país empeoraría las cosas, pese al clamor de un sector de Nicaragua. Daniel Ortega dijo este lunes durante una entrevista con la cadena estadounidense Fox News, que un adelanto de las elecciones en el país propuesto para marzo del 2019, como le piden. Varios estados y organismos internacionales crearían una inestabilidad e inseguridad y empeoraría las cosas. El mandatario argumentó que los enfrentamientos violentos que se viven en Nicaragua desde el 18 de abril pasado han sido originados por grupos paramilitares financiados por algunos diputados opositores y por el narcotráfico. Y hasta aquí la presente emisión de leer Contacto Sur de este día, de este día martes 24 de julio del 2018 en Venezuela. Hoy recuerdan el nacimiento de Simón Bolívar, libertador de América, como se le conoce. 24 de julio de 1783, nació en Caracas, en la capital de Venezuela, Simón Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar, Palacios Ángeles y blanco. Será hasta la próxima, que tengan todas y todos un lindo día. Para nosotros, es un placer. Contacto Sur. En el mundo desde nuestro mundo.